じゃあもうそこらへん。 Ya no me importa nada, no le pido pagar. A todo le cabió, a todo le cabió. Por eso le aplicamos el famoso pagadió.